アキー・エ a ー イメージでパコッと言ったら、ライブで a r Creatividad musical al estilo de La Elite Sound c a t アキー・ジェゴ・トゥ・パパ。 Y el mejor sonido pegando duro Con los niveles de frecuencia mejor alineados Con toda su potencia musical suena marcando la diferencia La élite Soundcar Muchas gracias